CIR Papeles, compra papeles y cartones, paga los mejores precios del mercado. También compramos metales, aluminios, chatarra, fierros, vidrios, cobre, bronce. CIR Papeles, se hacen servicios de Romana. Fono 222 9770, 9 Norte, 9 y media y 10 Oriente, 16 86.